decir es, es, es un proyecto es un proyecto que yo armé hace aproximadamente dos años hace un año lo saqué de cajón por así decirlo se lo mostré a eduardo rodríguez que le gustó en su momento él intentó este eh, que lo, lo pusiera en marcha y bueno se dio la posibilidad este casi te diría en forma inesperada porque vos sabés que yo soy coordinadora de un gru un grupo de lectura que se llama escritores de laardía uh -huh. y entre las actividades que desarrollamos es promocionar la lectura así que el año pasado en septiembre más o menos este yo llegué al hospital como promotora de lectura este en, en el marco de la séptima maratón nacional de lectura fui a leerle invitada por la directora a los a los este pacientes del hospital no. Uh -huh. Entonces, este ahí mismo surgió la posibilidad de implementar este proyecto, que es un taller de lectoescritura, o sea, la lectura como soporte de la escritura. Uh -huh. Y bueno, la directora del hospital, la doctora María Inés Mora, lo vio con buenos ojos, este fue un voluntariado mío, eso hay que decirlo, y bueno, y así empezó hace siete meses que este, estoy trabajando en eso, los alumnos este eh, que en ese momento, porque, eh, o sea, los alumnos van cambiando de acuerdo eh, a los internados que hay, ¿no? Claro, Unos sí, este, sí. pueden asistir, otros no, este, hay que trabajar con los tiempos de ellos, ¿no? Claro. Entonces en ese momento este les gustó la idea, eh, bueno, y lo trabajamos, fueron, eh, yo te diría que cinco largos meses y, y, y este y muy intensos de trabajo, yo les dejaba tarea para la semana, cuando volvía, pues yo voy los viernes dos horas más o menos. Este, cuando volví el, al próximo viernes ya me tenían la tarea hecha y pidiendo más, así que bueno, fue una hermosa experiencia, ¿no? Y así fuimos este juntando material, compilando cosas para armarles la antología porque este los que lo que yo les prometí en su momento era que si ellos hacían un esfuerzo y que si las producciones literarias tenían valor literario, este eso debía ser premiado, ¿no? Entonces, claro. este el premio iba a ser este publicarles o armarles editarles una antología. Al principio me miraban con cara de sí va a ser, ¿viste? Pero bueno, después cuando vieron que eso eh, fue fue realidad fue una alegría grande, ¿no? Claro. Así que bueno, esa eh, fue esa fue más o menos la historia de cómo se gestó todo esto. Claro, en eh, norma y esto consiste específicamente en, en, en que en, en ir leyendo y luego este No es así, no, es, es, es un deseo. O sea, el año pasado este año estoy haciendo lectura como como como base, ¿no? Uh -huh. Pero el año pasado leíamos un poco y a mí me gusta trabajar mucho con eh, un, las técnicas de un pedagogo italiano que se llama Yanni Rodari, él tiene una obra muy linda que se llama Gramática de la Fantasía que trabaja este basándose en técnicas para chicos, ¿no? O sea, uno cuando cuando busca dentro de uno el niño que tiene, por ahí se hace más fácil poder llegar a escribir y demás. Entonces, este... Buscaba consignas este en, en ese en esa obra eh, como para darle a los chicos no y bueno este fueron surgiendo eh, pautas de trabajo y ellos se adaptaron bien y iban escribiendo sobre sobre las, las consignas que yo les iba dando durante las clases, ¿no? Uh -huh. Y por lo visto han surgido cosas interesantes, porque surge luego este esta, esta presentación, este libro, ¿no? Seguro, sí, <risa> sí. este eh, Yo en, en, en la antología la armé eh, más o menos eh, como se fueron desarrollando las clases. Abro la antología con una carta. Lo primero que yo les pedí a ellos fuera fue que me escribieran una carta este contándome lo que sentía en ser parte de un taller y lo que les parecía este poder escribir y demás entonces yo abro la antología este con una carta que me manda una chica este que, que era participante del taller y así empieza no contándome eh, lo que para ella era escribir y así después se desarrolla este todo el resto es, es yo creo que se ha logrado este eh, un, un libro lindo interesante porque hay historias de vida contadas allí hay ficción este hay Eh, hay un homenaje a un chico que lo querían mucho en el hospital y se fue al sur este uh -huh. cosas interesantísimas y de valor emotivo no claro. este así que bueno eh, eso te iba a consultar no en este en este trabajo que, que llevas adelante con, con la gente de de, de, del hospital uh -huh. debe haber mucho de, de emoción mucho de sentimiento ¿no? eh, en el medio eh, sí uh -huh. o sea eh, el tema es eh, poder poder eh, romper la barrera que se impone entre los que ellos no conocen y que soy yo y ellos, ¿no? Al principio te miran con desconfianza y demás, pero este con el tiempo se van acercando, ven que la cosa es este eh, no, no, no es una cosa rígida, es mi taller, es un taller anárquico, ¿no? Es que quiere eh, que quiere estar, está, y que está un rato, está y después se levanta, va y vuelve. O sea, uno no les puede imponer eh, tiempos este, a ellos. Uno tiene que trabajar con sus tiempos, ¿no? Claro. Entonces sí, surgen cosas, eh, porque ellos por ahí cuando se sueltan pueden contar este historias de vida que por ahí son muy dolorosas uh -huh. y la cuentan desde la ficción, ¿no? Claro. Eso es lo interesante. Claro, por ahí utilizan esa herramienta hasta como un desahogo. Pero, puede ser, ¿no? eh, precisamente el proyecto este apunta a eso, a uh -huh. crear canales de expresión, para que puedan este volcar en, en, en una hoja de papel este eh, todas sus, sus sus cosas o lo que quieran contarnos. Claro. Bueno, y, y, y lo que pasa hoy a las en el salón azul que va a ser es eh, la presentación, luego sí. Vos, sí. sí. sí eh, hoy este a las 19 yo cité a la gente a las 19:45, no sé, estaremos empezando un poquito más tarde, quizá, pero siempre hay un, un tiempo de espera, ¿no? Bien. Este, así que sí, vamos a estar haciendo la presentación Este básicamente yo la estructuré vamos a hablar al principio algunas personas después este voy a pasar un PowerPoint que lo hicimos con Eh, foto yo quiero quiero destacar que marisol farana que es una una conocida fotógrafa de nuestra ciudad este fue ha sido muy generosa conmigo y yo abusando de su de su amistad le pedí fotos eh, para ilustrar la la antología quedó hermosa eh. es un, es un trabajo artesanal te quiero decir es eh. la armllo a pulmón este así que no no van a ver eh, una una edición de de imprenta por ahí. Este, pero bueno, Marisol se dio las fotos y también me ayudó, sacó fotos este, del, del hospital y esas fotos es son soporte de un PowerPoint muy lindo este, que, armé, que armé para pasar eh, man, eh, hoy. Así que bueno va a haber ese powerpoint y al final vamos a entregar porque van a ir los autores esto es lo lindo eh, pues son chicos que ya están externados y le vamos a ir le vamos a entregar de manos de las autoridades le vamos a entregar este la antología para que ellos la tengan porque a fin de cuentas ellos son los autores ¿no? totalmente ¿Y, y luego se puede conseguir esta antología sí, sí claro este ese día van a estar en venta algunos ejemplares pues son poquitos pudimos editar apenas 50 porque este esa color y el color es este editado es caro, así claro. que bueno, gracias al aporte de de Eduardo, Eduardo Rodríguez, que siempre está ahí al pie del cañón dándome una mano. este eh, Editamos 25 por parte de Desarrollo Social y después la doctora Montani eh, nos hizo el aporte de otros 25, así que hay 50. 25 para entregarle a los chicos, a todos los que participaron, o sea, los que hoy no van a poder estar ahí porque están internados, se los vamos a dar el día 19 en otra presentación que vamos a hacer en el hospital. no Perfect. este Así que 25 están destinados a los chicos y los otros 25 a la venta, o si no... Este, están eh, a la venta, uno va y lo piden una fotocopiadora de acá de, de la ciudad que están ahí, no voy a dar el nombre para no se propaganda ¿no? sí. pero bueno, este, ya se van a enterar dónde es y la pueden comprar ahí Bárbaro Norma, y aprovecho que, que te tengo acá en línea Ajá. seguramente esto después lo vamos a charlar eh, más eh, tranquilos pero Ajá. estás trabajando o, o con la presentación de lo que tiene que ver con el centenario de... Y la escuela um, normal claro. claro Sí, no, ya está terminado, hemos trabajado absolutamente, con acuerdo, acuerdo con la con la este comisión de edición del libro que se llama Los Cien, se titula Los 100 años de la Normal, es un libro ceremonial, homenaje a la escuela y sí, la vamos a estar presentando el día 6 de abril, este el panel de presentación va a estar Eh, ...van a estar el profesor eh, Juan Gualdemar Walli... ...que nos hizo el honor de prologar el libro... ...va a estar este, la profesora María Angélica Singla de Green ...que hizo la presentación del libro... ...y además es la presidenta de la Comisión del Centenario... ...va a estar el señor Octavio Fisner Oliva... ...y vamos voy a estar yo... Este, ...hemos trabajado cuatro largos meses... ...pero muy intensamente... ...y bueno, este salió un muy lindo libro homenaje... Este, ...que ya lo van a ver... Bueno, seguramente cerca de esa fecha te, te vamos a llamar para charlar ya específicamente de ese de ese tema. ¿eh? Mucho gusto, sí. Bueno, Norma, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la gentileza. Eh. Un beso grande, hasta Ay, luego. Un beso, chao.